Que lo que vos no hagas nadie lo va a hacer Uno tras otro esfuerzos se centran En hacer algo que a Fil valga la pena Desterrar todo rastro de violencia Y purificar de injusticia esta tierra Y ya no importará su mal Cuando todo llegue al final Uno tras otro caerá en su lugar se encontrarás que gira alrededor la codicia Fuente de una seda asesina Toda malicia obvita la vida Anunciando agonía y construyendo otra herida Y ya no importará su mal Cuando todo llegue al final Uno tras otro caerán en su lugar